Agradeció la invitación para presenciar la final del Mundial y le manifestó que no podrá concurrir. Además, le contó que el sábado 12 de julio recibirá en visita oficial al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Mundo. Italia. La crisis económica duplicó la pobreza absoluta. La organización católica Caritas afirmó que se duplicó el número de personas que viven en situación de pobreza absoluta hasta afectar a un total de 4.8 millones en 2012, frente a los 2.4 millones que había en 2007. En su informe, El balance de la crisis, Caritas destacó que en 2007 la pobreza era un problema que afectaba especialmente a personas mayores y que en 2012 se extendió también a los jóvenes italianos. Sociedad. Ciudad de Buenos Aires. L. cuni tiene propuestas gratis para los chicos durante las vacaciones de invierno. El Espacio Cultural Nuestros Hijos ofrecerá espectáculos de circo, teatro, títeres, música, libros, talleres, juegos y cuentos teatralizados de manera libre y gratuita. Vacaciones en el Econi tendrá lugar entre el jueves 24 de julio y el sábado 2 de agosto, los jueves, viernes y sábados desde las 14 y se podrá disfrutar, entre otras cosas, de la asombrosa banda de samba, el show Dos Payasos y un Biombo y Orquesta Mágica para Cuentos sobre Ruedas. Mundial Brasil 2014 El sueco Jonak Eriksson será el árbitro de la final Argentina-Alemania tras ser designado por la FIFA para el partido del domingo en el Maracaná de esta ciudad a partir de las 16. Eriksson ya había dirigido a la selección en el partido de octavos de final frente a Suiza que fue victoria argentina con gol de Di María. Por otro lado, el argelino Jamel Hamoudi Será el árbitro del partido que disputarán por el tercer puesto Brasil-Holanda mañana en Brasilia a las 17. Desde Río de Janeiro, Quique Duplá, Radio Telam. Telam. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica, FM 89.3, recuperando el aire. Ma.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 Resumen Latinoamericano, un programa realizado para hablar de las resistencias y rebeldías de América Latina y al tercer mundo. Todos los domingos de 9 a 12, ¿qué desea escuchar? El domingo no es puro cuento, por Radiográfica, 89.3.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 Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera, y en la operación técnica está Camila. Hoy estamos nuevamente acá en este ciclo radial de inclusión escolar. Nosotros hacemos radio en las escuelas, y las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires vienen acá a hacer radio, acá al estudio de La Gráfica. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, estamos acá con los compañeros y las compañeras de Elisauro Arancibia, viejos amigos y amigas de la casa, porque no es la primera vez que vienen. Eh, siempre estamos muy contentos y contentas de que estén acá. ¿Cómo anda Elisauro Arancibia? Muy bien, en riesgo que Macri quiere destruir la escuela. Ya nos vamos a meter en eso. Primero vamos a presentarnos, ¿qué les parece? A ver, eh, en orden allá, vos decís tu nombre. Aarón. Arón, bienvenido. Gracias. Mónica. Mónica, sos la única hoy, ¿eh? de las chicas. Martín. Martín. Mi nombre es Gabriel. Gabriel, y los profes que están acá acompañando, a ver. Hola, yo soy Evan. Evan y Martín. Martín un viejo amigo, ya la, varias veces has venido acá al estudio de la gráfica. No es la primera vez, como decía, que viene el Isauro Arancibia. Siempre traen cosas interesantes que ustedes están haciendo. Está buenísimo que la gente se entere de todo lo que se trabaja en el Isauro Arancibia. Siempre hay gente que los conoce por primera vez y otra gente que se pone contenta de seguir escuchando el trabajo que realizan. Eh, le cuento a quienes nos están escuchando que en www.programarec.com.ar pueden encontrar las producciones, fotos, audios, todo lo que se viene haciendo acá. Todos los viernes, eh, donde vienen distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires a mostrar, a mostrar el trabajo que se realiza en las escuelas públicas de la ciudad. Bueno, eh, ¿vieron el partido? ¿Están contentos todavía o ya la alegría fue? Estamos a la espera ahora. No, todavía estamos contentos. Todavía sigue la alegría, dura hasta el domingo. Dura hasta el domingo y esperemos que ganemos. Bueno, y esperemos. ¿Vos qué decís qué pasará el, el domingo? Y creo Con el... Que, que vamos a ir ganando porque este. Tratamos casi en la semifinal sí. y creo que ya vamos a ganar. Bien, llegamos a la semifinal. ¿Vieron el partido? Obvio que sí. Obvio. ¿Mónica? No, no me gusta. <ríe> a mí tampoco me gusta mucho, <ríe> te digo la verdad. Pero ahora me sumo, porque viste con esto de que estamos ganando se pone bueno y bueno, vamos a disfrutar un poco de, de ganar y eso. Bueno, cuéntenme, cuéntenle a la gente que está escuchando, ¿qué es el Centro Educativo Isauro Arancibia? ¿Quién se anima? No se anima no. Ni, ni nadie se anima. No, no. Evan, te va a tocar presentar al centro educativo Isaura Arancibia. Bueno, es una escuela primaria. Empezó siendo un centro educativo de adultos con una maestra a cargo y unas pocas alumnas en ese momento. Y bueno, fue creciendo de boca en boca como funcionan la mayoría de las cosas así en, en, en la calle. Eh, empezaron a venir más alumnos que estaban en constitución, en retiro. Y bueno, hoy... Los maestros fuimos eh, pensando el proyecto en función de, de estos alumnos, estudiantes que venían a la escuela y crecimos mucho, crecimos en docentes, crecimos en cantidad de alumnos, hoy son 180 los chicos que vienen a la escuela. Hay un jardín, hay un grado de nivelación, hay propuestas de formación en oficios, eh, talleres de arte, de comunicación. Y en el 2011 conseguimos por fin, después de mucho lucharla, de mucha pelearla, el edificio propio, que es ahí en Paseo Colón y Cochabamba. Y como decía Martín, eh, bueno, estamos ahora en riesgo eh, de perder esta escuela, este edificio, que, que, que es de todos, que es de los pibes, que ayuda como a, a tener un proyecto de escuela más amplio. Así que la estamos luchando. Bien, la escuela también es el edificio, claro, la institución se arma en torno a un lugar donde se puedan encontrar todos los días. Yo conozco la historia, ha deambulado por distintos lugares el Isauro, siempre ha logrado construir eso del equipo y el grupito y han logrado en esas mudanzas no perderse, pero por fin habían llegado al edificio propio y bueno y ahora está complicado por, por toda esta cuestión del Metrobús y las obras de Macri y no se sabe cómo sigue la historia. Pero ya nos vamos a meter más en eso. Yo sé que este año decidieron hacer radio. ¿Sí? ¿Con el taller de radio? Martín, ¿cómo fue? ¿Arrancaron un taller de radio? Sí, es una propuesta de, de REC con, con Yael que, bueno, nos, nos dio la oportunidad de, de trabajar en este caso por ciclo, hacer este, proyectos bimestrales y, bueno, empezamos con tercer ciclo, que acá están de, algunos de los estudiantes de ese ciclo y, bueno, quizás ellos quieran contar un poco eh, la experiencia. Bueno, hacer radio en el Isauro, ¿cómo es? ¿Yael va...? ¿Cuándo va a hacer el taller de radio, hace? Todo, bueno, y ayer va todos los miércoles. Sí. Aprovechamos que tenemos este taller y vemos si podemos hacer algo más por la escuela y está muy bueno el programa. Bien, entonces ustedes armaron un programa con contenidos, con cosas que les interesa a ustedes que la gente sepa, aprovechando que esto es una radio de verdad. ¿Y de, en qué tema se metieron, Martín? Sobre las malas acciones que tiene la Policía Federal de Argentina. Bien, en particular con, ¿quiénes? Con los chicos de la calle. Bien, los chicos que están en situación de calle se encuentran casi todos los días con la policía y en ese encuentro suceden un montón de cosas. Escuchamos el spot y después nos metemos de lleno en la producción que ustedes hicieron para este programa, que tiene que ver con la represión policial. La pregunta viene, ¿cuál es el, el derecho universal, el derecho de una persona? Una persona, digamos, un derecho es, digamos... Eh, ...la necesidad y la posibilidad de satisfacer eh, digamos, lo esencial para la vida de una persona. Lo esencial para la vida de una persona es el acceso, el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación... ...a la diversión, a la libre circulación, a la libre profesión de su ideología, a la vivienda, eh, a la vivienda al trabajo a un futuro, digamos, esas son las cosas básicas y, y, y esenciales de, de la vida humana toda. Después, obviamente, hay derechos y cuestiones más específicas, pero digamos cualquier persona digamos, eh, tiene derecho a, a acceder a todo ello y a hacer uso libre de ello como esa persona quiera y lo necesite y lo desee. Lo que pasa que vivimos en digamos en una sociedad que está regida por un sistema que se basa en la explotación, donde unos explotan a otros y donde esos que son minoría, que son los que explotan, utilizan a esa mayoría que es la explotada, digamos, para poder satisfacer esa minoría sus deseos, sus necesidades, sus derechos, dejando que esa gran mayoría que somos todos nosotros, que sos vos que me estás haciendo la entrevista, que soy yo que estoy hablando acá, que son los chicos que hablaron antes, que son los profes, y que son todos los pibes que asisten a esta escuela, eh, nos quedemos sin esa posibilidad. Entonces, justamente como nos vemos imposibilitados de, de todas esas cosas, es que sufrimos y padecemos la pobreza, la exclusión, la marginalidad, digamos, no es Natural, o sea, no tenemos que naturalizar que hayan pibes en la calle, no tenemos que naturalizar que la gorra nos pare, nos violente, nos abuse, nos desaparezca, nos fusile, nos asesine. Entonces, de alguna manera, todos esos derechos que digamos que, que son de la condición humana y que deberíamos tenerlos todos, en este sistema no podemos tenerlos. Bueno, hablando de los derechos, los derechos vulnerados y los derechos insatisfechos. Esta entrevista, ¿quién la hizo? Yo La hiciste vos a una sí, de las chicas sí. que había ido de Correpi, que fue a, a dar una clase. ¿Cómo fue una charla? Eh, sí, vino a dar una charla, pero lo solo va. Yo le hice una entrevista. ¿Cómo fue hacerla? ¿Te pusiste como periodista? Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Te pusiste nervioso? No. No, tranqui. No, no, ¿Con tranqui. qué tomás? ¿Con qué grabaron? Con una grabadora que tenemos en la escuela. Bien, bien. ¿Y le hiciste las preguntas y sí. las preguntas las habían pensado antes o se te ocurrieron en el momento? Eh, algunas sí y otras no. Otras fueron surgiendo en la conversación. Sí. Bien, eso es un buen entrevistador. Y entonces, eh, les hablaba de derechos. ¿Ustedes sabían qué era esto de los derechos previo a la charla con la Correpi? No. No. ¿Aaron? Me hace más o algunos menos. Sí, algunos, algunos sí, algunos no. Bien. ¿Y esto de derechos insatisfechos, derechos vulnerados? ¿Qué, qué onda...? ¿Qué derechos ustedes sienten que no, no están cumpliéndose? ¿Qué derechos deberíamos tener o tenemos, según dicen las leyes, todas las personas, pero no se cumplen? Los derechos que no se cumplen son que de ayudarte, la policía te hunde más. Te hunde más. Y no es así, porque ellos están para ayudar a la comunidad, hacerlo sentir bien, no hacerlo sentir mal, ni menos que ellos, ni más que ellos. Está Somos bien. todos iguales. Somos todos iguales. ¿Estará para ayudar a la policía? Bueno, no sé. Estará para ordenar, estará para... ¿Qué estará la policía? Según la dicen que Aires. están al servicio de la comunidad. De la comunidad. Hay que ver qué entienden por comunidad, ¿no? Por ahí. Bueno, hay otro audio, ¿no? Para seguir escuchando. A ver, escuchemos el audio 2 y seguimos charlando. ¿La policía nos puede pegar si nosotros nos resistimos? No, la policía no, no debería pegarte nunca. Eh, en general eso de la resistencia siempre es una excusa para, para llevarte digamos. No, no, ellos no tienen derecho a hacer, como, así como no tienen derecho en teoría a pedirte el documento y sin embargo lo hacen igual, no tienen derecho en teoría a hacer todas las cosas que hacen. Digamos, nosotros justamente lo que una de las cosas que denunciamos eh, es que no es que es, eh, son policías malos o corruptos que se la agarran con la gente que se encuentran en la calle. Es como una de las tareas que tienen. Porque justamente para que siga, digamos, habiendo obediencia entre la... pues Digamos, si a vos viene la policía y te pega y vos te juntás con otros y decís, no, bueno, te plantás, eh, bueno, ahí se les empieza a complicar un poco más la cosa. Entonces ellos lo que buscan también es generar miedo, generar desconfianza entre nosotros y que no, no nos podamos solidarizar con alguien que está siendo violentado justamente para mantenernos aislados. Nosotros, la cada vez que cae alguien detenido, eh, no es lo mismo si... Va un montón de gente a, a pedir que lo suelten, o si se empieza a, a llamar comisaria. por teléfono, claro, un montón de gente que para que lo suelten. Que si está solo, o que si va una persona, este, lo pueden tener todo el tiempo que quieran. Una de las consignas de Correpiés es organización y lucha. Por esto hablamos de que si vos tenés un amigo o un conocido que cae detenido, Eh, no es lo mismo que, como decía la compañera, que esa persona esté sola a que de repente caigan seis o diez en la puerta de la comisaría y pregunten por esa persona que está adentro. Eh, nosotros pensamos que eh, a, lo, a la institución eh, represiva policial eh, les da miedo que la gente se organice, digamos, recula. Bueno, represión de la policía. Esto suele pasar. Quien está todo el tiempo, mucho en la calle, se encuentra con la policía y ese encuentro no es un encuentro feliz. En general es un encuentro donde uno tiene más poder que el otro y donde los derechos quedan ahí medio en cuestión porque el otro avanza sobre, sobre nosotros y nosotras. Sobre, A ver, ¿cómo es? ¿Te encontrás con la policía y qué pasa? Nada, lo principal que te piden es documento. Y si no lo tenés, te dicen, ¿y por qué no lo tenés? Bien, ahí lo que decía, ¿es una abogada la chica que fue de la Correpi? Una operadora, lo que en principio decían que no podían pedirte el documento, ¿no? Que no, no deberían pedírtelo. Depende, si vos te estás portando mal en la vía pública, tienen derecho a pedirte el documento sí te Pero es... si, si te estás portando mal Si te estás caminando tranquilo con tu familia, pasando el día bien, lindo No tiene por qué venir y frenarte y pedirte documento Y si estás sentado en una plaza sin tu familia, con los pibes, ranchando, que sí podría No, tampoco, no tienen derecho Porque en realidad, portándote mal, no sé, o sea, según tu cara pueden pedirte documentos, le pedirán a toda la gente documentos, ustedes qué, qué opinan. No, a todas no, portación de rostro nomás. Hay algo, ¿no? hay deportación de rostro, bien. Entonces hay como, hay, hay como una cuestión de, de focos, ¿no? Hay sobre determinadas poblaciones que la policía avanza con más facilidad y a otros no. Elige, elige. Uh -huh. Igual ahí tiraban una clave que es parecida a la que ustedes dijeron cuando arrancaron y después de organizarse y lucharon por el edificio propio y a través surgía la palabra organización no parece que cuando uno es más de uno está con otros no está solo y, y tiene un poco más de poder está menos desvalido no Mónica a vos qué te parece y sí la policía te, le para a los a los que ven sospechosos pero a los que tendrían que parar en realidad no los deja caminar libre como a los violadores ellos saben bien que son violadores pero lo dejan caminar claro eh, ya vi varias veces eso Y ni te cuenta los estafadores, la gente de mucha plata que andan sí, en unos sí. autos carísimos, la pasa bomba y no nos para nadie, ¿no? Sí. Sí, imagínate. Claro, claro. Pero eh, no es lo mismo en la calle estar en grupo que estar solo. ¿Vos qué opinas, Aaron? Eh, mira, yo estuve durmiendo en el subte sí. con Gabriel, me acuerdo, y nos vinieron a despertar a las 7 de la mañana y una cosa es que te despierten, che, pa, no puedes dormir acá, uh -huh. levántate. Y otra cosa es que vengan y te pateen y te digan, "Dale, dale, levántate, tomate el palo." Bien. Y es feo. Es feo y aparte no tienen ningún derecho a estar pateando a nadie. Y no, Claro. son policías. ¿Y qué se hace con eso? ¿Hay posibilidad de hacer algo o uno está en una situación de tanto desvalimiento eh, que no puede hacer nada? Reclamando. Reclamando. Haciendo una organización y reclamar. ¿En el Isauro se puede charlar sobre esto? Sí. Y uno le puede contar a los profes, hay ciertas cuestiones que se pueden canalizar ahí, ¿no? Se pueden charlar, al menos... Tenemos una organización que se llama Hermanos de Calle. Ah, mirá. Que la presentamos el 8 el de julio. Bien, una organización. El martes, pas el martes pasado. Uh -huh. Claro, hace poquito. Ah, bueno, entonces me van a, sí. a poder contar ahora en un ratito. ¿Quieren que escuchemos música? ¿Se viene el fin de semana? ¿Por ahí salimos campeones? ¿Vamos a ponernos en Por clima? Por ahí no. ¿Por Vamos ahí a salir no? campeones. Sí. Puede que sí, Vamos que a no? salir campeones. ¿Cómo que no, muchachos? Aguante ah, Argentina, actitud, ¿eh? Bueno. Aguante Argentina. <risa> un poco de música. ¿Qué escuchamos para arrancar? El mundo del revés. ¿Está bien? Sí, cómo que no. Dale, vamos. Nací con mucho esfuerzo de parte de mi mamá Dicen que estuvo unos meses internada en un hospital Sufriendo en una cama con riesgo de abortar Y con su vida en peligro quiso que naciera igual Y me crié como un chico normal de un barrio bajo Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo Ser chiquito y estar solo, sé lo que es eso Iba a la escuela sin abrigo congelándome los huesos Y así me fui criando de a poquito, me hice solo Aprendí lo que es la calle y a cuidarme de todo Entendí que nadie es bueno y aunque muchos quieran darte El que hoy te da la mano mañana puede matarte y hay que cuidarse y a veces hasta frenar un poco porque aunque seas malo siempre va a haber uno más loco en mi mundo muchas cosas que pasan no se entienden ya puro encontronazo con la vida que se aprecia es el mundo del revés donde yo vivo donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo donde a los chicos les falta que comer y abrigo donde los buenos se mueren y los malos siguen vivos y es el mundo del revés donde yo vivo donde tu amigo mañana puede ser tu enemigo, donde a los chicos les falta que comer y abrigo, donde los buenos se mueren y los malos sí, siguen chico vivos. yo conocí lo que es el dolor de tener que llorar, un amigo en un cajón, en otro lado con 14. son niños y se esconden, en cambio en mi mundo, en la calle te haces hombre, tenés tus fierros y pa' fumar tu marihuana, tenés tus minas y te pasas un tiempo en cana, por ahí tenés un hijo al que darle de comer, y está la policía que no te deja de joder, también seguro debes tener. Un par de enemigos Y pa' llorar y recordar Un par de amigos Que se fueron A un mundo mejor Y te consuela saber Que ya no sufren el dolor De vivir entre la espada y la pared De tener que activar para poderse mantener Que la ruleta de la vida No les juega al revés Y que salgan a ganar Y les toque perder Este es el mundo del revés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 Y aprendiendo que la vida se va yendo a medida que vas creciendo, aprende a valorar los momentos como oro, los recuerdos que quedan, son tus únicos tesoros de las mujeres y a decir algo que esorio, se encuentran otro novio cuando están en tu velorio. Todas te quieren, todos te admiran. Pero cuando te morís enseguida te olvidan, sobreviviendo en este mundo, nos criamos y nos marginan todos, a nadie le importamos, solo nos nombran cuando mal actuamos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 nos inventa causas, donde los chicos no tienen infancia y trabajan en la calle o roban para comer y sobrevivir, donde los políticos nos quitan en lugar de ayudarnos, donde a nadie le importamos, donde nos olvidaron, donde para jueces y fiscales somos culpables hasta demostrar lo contrario, pero después cuando nos hacemos como somos se horrorizan. Acá charlando con los chicos y las chicas de Lisauro Arancibia, estamos hablando sobre represión policial y estábamos escuchando un tema musical, el mundo del revés, el mundo del revés, donde eh, ahí decía quien canta que me hablan de igualdad de derechos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es esto del mundo del revés? ¿Por qué, eh, ¿Por qué se llama así esta canción? Quieren contar un poco. Porque en Debe que el mundo de, tengan a los malos de, de, tienen a los buenos. Y aparte porque la policía te inventa causa en debe de comprobar que hay nada que ver. Claro, o sea, en vez de estar cuidando... Te, te funden. Te funden. ¿Esto de armado de causas es habitual? y mu Muchas veces sí. Bien. ¿Conocen otras experiencias? ¿Algún compañero les contó? ¿De armado de causa que O cuando sepa, entras no. te abren una causa, estás en la calle y estás nada haciendo nada, depende, ¿Y qué pasa? depende, también si vos estás en la calle y, y estás fumando una marihuana y no no te encuentras nada, tenés una marihuana sola, ellos tienen la posibilidad de, de, de agarrar un poco de marihuana del bolsillo de ellos y ponértelo en tu bolsillo. Te la arman la causa ahí. Y ahí ya empieza el proceso de toda tu causa, porque está, lo tuviste, porque te tuvieron ¿Y le irá igual a un pibe que está por ahí solo en la calle que a un pibe que tiene su familia y vive en otro barrio? A un, ¿A un pibe cualquiera? ¿Un pibe que está, no sé, en cualquier barrio fumándose...? Muy pocas veces sí. Y algunas veces que, que no. Mm. Depende. Depende de mm. qué lado sería también. Porque ahí otra vez, ¿no? Si llaman para preguntar por vos, si tenés un abogado, si llama a tu familia... Si te tienen pica, yo creo que te la inventan la causa. Te o sea. la funden ahí, sí. Mm. Claro. Bueno, y ustedes primero hicieron una encuesta, una encuesta entre ustedes para ver si esto de verdad era un tema que afectaba... Eh, la mucho. vida cotidiana, ¿no? ¿Y después le preguntaron a otros? Sí, eh, estuvimos preguntando ¿no, a nuestros compañeros ingresados, uno de Juancito, y también nos, nos habló, nosotros hicimos unas par de preguntas y él nos contestó sobre esas <susurra> preguntas, cómo, cómo eran los derechos. ¿Cómo eran los derechos? ¿A quién le preguntaste? Juancito, un compañero ya... ¿Cómo se llama esto? progresado de Liz Arnacía. Ah, que ya egresó, ya terminó, mira Bueno, bueno, escuchamos un poquito la encuesta y después charlamos. Mi nombre es Martín Julián soler con mi compañero Arón expectamos a Oscar. Eh, Oscar, ¿fuiste detenido alguna vez? Sí, ¿cuántas veces? Dos veces. ¿Te dijeron la causa de la detención? No. Eh, ¿Sabías que si te acusan de un delito siempre hay un juez o fiscal que debe intervenir? Sí. ¿Tenías conocimiento de que hay derechos que te amparan y que debe, debe, deben de ser respetados? Sí. ¿Por qué crees que tenés a, no tenés acceso a, este, a toda esta información? Porque... no es ¿Por algo? ¿Qué es eso? Eh, ¿Cómo haces eso? Ah, sí. Acceso a la información, a que tenés derecho, que te amparan. Sí, tengo, tengo derecho a llamar a un abogado, tengo derecho a llamar a mi familia, a avisar a alguien, a alguien corriente que esté con mi, ¿no? mi, mi causa, que supuestamente me hagan. Y nada más que eso. Estamos un compañero ingresado. Le llama Juancito. Le da la primera pregunta. ¿Fuiste detenido alguna vez? Sí. ¿Cuántas veces? Como tres veces, más o menos. Okay. ¿Te dijeron la causa de la detención? Una sola vez. ¿Cuál, ¿Cuál fue te... la causa? La causa fue robo calificado, sido por el uso de arma de guerra y bueno nada Sabías que si te acusan de un delito hay un juez o fiscal que debe intervenir? Sí. Tenías conocimiento que hay derechos que te amparan y que deben ser respetados. Eh, en todo caso sí, siempre hay derechos para, para cualquier persona, y, pero hay veces que no se cumplen. O sea, la causa de esto es porque bueno nosotros como persona como nosotros alguna vez cometimos algunos errores. Y bueno, a ver si no nos quieren informar de, de los derechos que tenemos para que, o sea, eso no, ¿cómo no te puedo perjudicar? decir?, no perjudiques al, al que te agarra o si no, a cualquier otra persona. ¿Por qué crees que no tienes acceso a esta información? Y para no perjudicar a, o sea, a la policía o, no sé, a los... Sí, a, los a todas las personas corrupta como se puede decir hay varias cosas muchas gracias Rafael. inicio espacio publicitario para escuchar buena música Radiográfica. FM89.3. Recuperando el aire. 2014, año del 130 aniversario de la Fundación de los Bomberos Voluntarios de la Boca. Radiográfica felicita a todos sus hombres y mujeres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 Entre el último segundo del viernes y el primero del sábado, abrigate que ya Groenlandia, viernes a la medianoche. O sea, viernes 0 horas, no sé, o sábado 0 horas. Eso es medio confuso. Oh, escuchar buena música, radiográfica, FM 89.3, recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Y hablando de represión policial y hablando de lo que opinan los chicos y las chicas que van a Lisauro Arancibia, que son compañeros, compañeras de ustedes, eh, está bueno hacer una encuesta porque es una forma para enterarse de qué le pasa a los demás, porque a veces uno tiene una idea, una hipótesis, bueno, por ahí le pasó a uno, ahora, no le pasó a Martín, le pasó a muchos, parece que esto les pasa a los pibes, y a las pibas cuando están en situación de calle, ¿cierto? Sí. Es un denominador común. Sí, porque alguna vez estamos en la calle y viene la policía, como te agarran así como te dan cuenta, capaz te recagan a palo. Y... Bien, o sea, que la única respuesta que uno que los pibes terminan encontrando es la policía que te caga a palos. La policía está limpiando la ciudad, ¿no? Está tratando de que la ciudad parezca linda y parece que correr todo lo que le molesta. ¿Qué habría que estar haciendo cuando se encuentra que hay pibes y pibas que están en la calle durmiendo, por ejemplo? Ayudarlos. Por ejemplo, Ofrecerles ¿no? una solución. Uh -huh. Bien, o sea, la única respuesta es la policía. Ahí estamos partiendo, ¿no?, de, de, de un problemón. La policía y la policía de Macri, la metropolitana. La todas las policías, tenemos una variedad importante, sí, sí. Bien, y... y... Cuando ustedes salieron a preguntar a sus compañeros, mucho que mucha información no tienen, ¿no? No. ¿Y por qué no tienen esta información? ¿A ¿Ustedes qué les parece? En sí, porque no te dan la información porque te cagaron a palo y ellos y nosotros queremos hacer la denuncia para perjudicarlo y ellos no te aceptan la denuncia. Por, a veces, por eso alguna vez no lo que quieren informar nada. Bien, la información ustedes saben que es poder y poder de, de poder hacer cosas frente a eso que sucede. Eh, a ellos tampoco mucho le conviene que nosotros sepamos nuestros derechos claro. o que sepamos algo que podamos hacer en contra de ellos. Bien, si uno conoce cómo defenderse y ya tiene, el otro empieza a tener que a cubrirse, a tener que armar las cosas de otra manera. La impunidad, al menos, de hacer lo que se les canta, no la pueden tener, si uno sabe. Uh -huh. Y es como que mucho no le conviene a ellos, que uh -huh. nosotros sepamos de los derechos, de las leyes, que estemos más o menos informados bien, de lo por que eso. podemos y lo que no podemos hacer. Por eso esta información no se conoce, por eso es importante que ustedes, en este de boca en boca, que Elisauro sabe hacer tan bien, está bueno que le cuenten a otros pibes, a otras pibas, cuáles son los derechos para poder reaccionar frente a eso. No para reaccionar a lo loco, ¿no? porque también hay que tener en cuenta que... Si uno se hace el loco, te cagan a palos y es un bajón. Sí. A ¿Cuál vez... sería el consejo? ¿Cómo sería? El consejo sería que si hablan bien, tienes que hablar bien sin faltar el respeto y si le faltas el respeto, ellos te lo faltan. Bien. ¿Alguna... Pero a veces, aunque hables bien, igual... Sí, te pasa. Algunas veces, bien. si vos también hablas bien, ellos también te faltan el respeto. Así que... Claro, cuando Aaron decía que lo despertaban las patadas, bueno, no tuvo tiempo de decir nada, o sea que mal no les hablaste, pero... Sí. Sí, le respondí mal. Le respondiste mal. Obvio, si te, te despiertan, si tu mamá viene y te despierta, ahí, eh, Aroncito, vamos a tomar unos mates, uh -huh. te levantás todo dulce. Ahora, eh, levantate, levantate, ¿Y te levantás fue? rayado sí. y bueno, le respondí. Bien, claro. El problema, bueno, ahí es que uno medio está solo, está con un amigo y no sabe lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Que nos lleven, prácticamente, por, por haber respondido. En ese momento, bueno, el policía salió del subte, me quiso agarrar y yo disparé. Cuanto <ríe> menos gente hay, peor. También está bueno tratar de llevar la escena a un lugar donde haya otros Cuando y haya vean. haya más gente claro. que vean uh -huh. y que salte un poco para, para los otros. Sí, que haya otros ojos, otros ojos para ver y que sean testigos, porque eh, en la oscuridad, en la soledad, es como muy difícil. Uno está siempre en desventaja con el otro, ¿no? Y también hay a veces que alguna vez te paran, te dicen contra la pared, las manos arriba, abrí bien las piernas. Y ya cuando te dicen bien, abrí bien las piernas, ya te dan una patada. Claro. Y pero por, yo me pregunto, ¿por qué te tienen que pegar? Si te, ya, ya vos ya habías escuchado que te dijeron, abrir las piernas, tenés que abrir las piernas. Uh -huh. Es autoridad, pero si te vienen y te pegan a, y vos le decís, eh, pero esperá un poco más despacio, y ellos te responden, yo soy la autoridad y vos me tenés que hacer caso porque yo soy la autoridad, empiezan así. Bien, la autoridad, eh, el borde de la autoridad es el abuso de autoridad, es la represión policial o como se dice ahora de una forma un poco más lavada, la violencia institucional eh, que se da en un montón de ámbitos donde unos tienen más poder que otros, donde uno va a buscar algo o necesita que el otro haga una cosa y la respuesta es violenta. Eh, la respuesta es violenta Y hay que canalizar, hay que denunciar hay que, hay que ver qué hacemos con eso Porque ustedes saben que se da con la policía Y se da en un montón de ámbitos Que vos vas y te, nada, te tratan recontra mal o te, o te patean Bueno, lo que está diciendo acá Martín ¿no? Lo que están contando ustedes eh, ¿Tenemos más música? ¿Escuchamos un poco más de música? Un tema y después seguimos charlando Y después ya nos vamos a meter en, en la actualidad En lo que están organizando En lo que pasó el martes Escuchemos el segundo tema musical Ja, er Aurora Ancibia comparte con nosotros, los chicos y las chicas, lo que vinieron trabajando. Y lo primero es, bueno, esta es una situación que ustedes viven, contarla, compartirla con otros, preguntarse y preguntarle a otros si esto les sucede... Pero después hay que generar respuestas, porque si no, uno se queda como en los diagnósticos o se queda diciendo lo mal que está la cosa y hay que empezar a generar respuestas. Ustedes, en principio, a la falta de información le encontraron una vuelta, una respuesta posible. ¿Qué es esto de armar un folleto, un audio folleto? Porque estamos haciendo radio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es esto del audio folleto, iron No tengo idea. Ni idea, <risa> ni idea. ¿Qué es esto del audio, de los pasos? Porque ustedes tuvieron dos charlas con gente que les fue a contar cosas, que les dieron unos folletos. Pero eran escritos, o eran con dibujitos, sí, yo, yo te lo puedo contar un poquito. Dale. Porque mmm, bueno, pasa que los miércoles por ahí no se encontraban todos los miércoles los mismos estudiantes, entonces eh, ¿y el, estas charlas fueron otros días? Eh, claro, las charlas claro. fueron durante la semana y ahí íbamos recabando información y después la elaborábamos con Yael de alguna manera. La idea después de las charlas fue armar un, un audio folleto. Eh, y ese día justo había otros compañeros que los grabaron ¿Quiénes a estaban? Evelyn, Brian y no me acuerdo, y Franco este, bueno entonces hicimos como un, pasamos en limpio digamos toda la información que es como bastante densa la información de los folletos, mucha y pasamos en limpio como algunas situaciones más frecuentes que ellos viven en la calle, para eso, ¿no? para que lo conozcan y esa información llegue eh, a través de la radio a muchas personas Bien, compartir y compartir la información para empezar a frenar los abusos de autoridad. Escuchemos el, el audio folleto. Por obligación de identidad, no se puede demorar más de 10 horas, no se puede poner en un calabozo con otro preso, menor edad, tiene la obligación de avisar a un familiar. No pueden esposarte, no pueden sacarte fotos ni... Poner. Pasada la victoria tiene que liberarte si no es privación de la libertad. Podés hacer un avejote. En alguna información escuchábamos ahí en ese folleto que parece como de abogados, pero que uno tiene que poder saber, ¿no? ¿Ustedes ya sabían esa información? Eh, no. un poco más o menos. Un poco. Bien. Y hay otro, hay otro pedacito, hay más información en otro audio folleto. ¿Qué pasa si sos menor de edad? No te pueden llevar a la comisaría, tienen que llevar al No te pueden escuchar no te pueden meter en un cara tienen que dar aviso al juez de menores. Si sos menor, aparte hay otros derechos para cumplir. ¿Ustedes son menores o mayores? Yo fui menor y cuando me tuvieron, algunas veces me esposaban que no podían hacerlo. Bien. Pero... De a poco a poco fui aprendiendo un poco y ya no sigo haciendo el mismo, cambió un poco, pero sé que para los menores que están haciendo macanas en la calle, le hacen lo mismo que me hacían a mí. Y a los menores no los pueden esposar no le tienen que informar a un familiar más cercano que tenga, tienen que buscar, buscar no sé, una encuesta que le diga que no le pueden detener en menos de 10 horas. bien. Lo de llamar a un familiar es fácil, es un tema, ¿no? ese Porque a veces vos llaman familiar que o no te comunicás o vive re lejos. Depende, depende. Si vos tenés un número grabado en tu memoria que sepa, que diga, bueno, es mi mamá, mi papá, se lo decís y en menos de cinco minutos ya estás hablando con tu mamá, que te vengan a buscar. Y eso tarda, que acá que tu mamá te tarda hora más o menos. Más o menos. A veces y, no y la y llaman, ¿eh? A, a veces no. Y a veces dan muchas vueltas para llamarla. Hay algunas veces... A mí me pasó, a mí nunca me pasó tanto como... Yo le decía el número de teléfono a mi mamá y me llamaban así al toque y, y pasaban dos horas y mi mamá venía a buscar. ¿Y Gabriel, te pasó a vos alguna vez? Sí, pero tenés que estar insistiendo para que llamen y todo eso. Porque muchas veces pasa que te ingresan a la comisaría, te tienen en, en, como un calabozo... Eh, no te hacen el ficheo, que te ingresan a tal hora, que sale a tal hora, y por qué te agarran y todo eso. Bien, ya si no tenés la hora te has complicado porque no sabes eh, cuándo llegaste, cuánto tiempo estuviste y ahora los menores pueden estar en la comisaría. Eh, no. no. ¿A dónde pueden? ¿A dónde deberían ser? Llevado a los menores. Hay, hay una institución de menores que de ahí ya empiecen a, a comunicarlo a la mamá y que lo retiren lo más antes posible. No lo pueden tener más de 10 horas y menos de 10 horas. ¿Conocen ese lugar? Yo conocí un lugar, pero no me acuerdo cómo se llama. Mm. Pero a la comisaría estoy seguro, a mí no me habían llevado. Bien, eh, eh, fue, un, fue un logro que los chicos dejen de ir a las comisarías. Fue una lucha. No se logró de, de una. No, si bien el otro te... lugar no es el paraíso. Antes hubo que luchar un montón para evitar eso, porque en la comisaría pasaba de todo. Claro, en la comisaría lo principal que hacían era llevarte y encerrarte ahí con otros presos que y, y vos no podías estar ahí. Bueno, yo en ese momento era menor y a mí me pasó. Bien, eso y... hoy no debería po suceder. ¿Vos conocés el lugar nuevo al que están ahora llevando a los pibes? No no. No, no, no, no. Un compañero nuestro decía que lo llaman CAT, creo, que es un centro de atención transitoria ahí tendrían que ser derivados los menores y a, y a partir de ahí o darle aviso a un juez de menores o buscar a algún familiar que se haga cargo. ¿Sabes si está sucediendo eso? Eh, Mira, la verdad que hay algunas circunstancias desde que por ahí alguna intervención que se hace desde la escuela y demás, sabemos que sucede, quizás tiene que ser muy acompañado y esto que decías antes, que tiene que haber siempre alguien, un ojo ahí, este, haciendo, haciendo cumplir los derechos de los chicos, ¿no? Bien, y sancionando a las comisarías en el caso de que no lo hagan. Eh, hay otro ojo que tiene que estar mirando y castigando a quienes hacen abuso de autoridad. Hoy por hoy, debería un policía debería tener mucho miedo de cagarla y llevarse un pio a la comisaría porque debería tener frente a esa acción una respuesta muy enérgica. El otro lugar, el CAT, es un lugar donde en principio habría operadores sociales o trabajadores sociales y no personal policial, si bien lo uh -huh. hay en términos de seguridad, Todo el tratamiento, recepción, acompañamiento debería ser otro. Eh, no sé si eso está sucediendo. Pero se cubren, entre ellos, se cubren y, entre ellos. Suponete, ¿no? Me llevan a mí, soy, no tengo documentación, soy menor de edad. Uh -huh. ¿Y cómo compruebo yo y cómo comprueban ellos que yo soy menor de edad? Te llevan, te hacen causa como que tenés 18 años, sos mayor de edad. Usan eso de excusa. Claro, se, se cubren entre ellos. Es como decía Gabriel. Eh, te, te, te inventan algo y vos querés hacer la denuncia no te la toman el comisario mismo le, le haces la denuncia y la tira a la basura yo una vez hice una denuncia pero la hice judicialmente porque sabía que la iban a tirar a la basura mm. y bueno algo de bola me dieron por lo menos algo más bien igual eh, es ustedes arrancaron con con una entrevista donde hablaban del sistema injusto en el que estamos viviendo. Eh, se luchó un montón para conseguir leyes que protejan a los niños y adolescentes. Después de un tiempo nos dimos cuenta que con las leyes no alcanzaba. Y, y ustedes, bueno, la otra pata tenía que ver, la otra respuesta era esto de organizarse. Hay que organizarse porque conseguimos buenas leyes y no alcanza. No alcanza porque las leyes no se cumplen. Existen buenos derechos. En nuestra ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires, están garantizados, según dicen las leyes, los derechos para todos los niños y las niñas y los adolescentes y eso no sucede, entonces para que eso empiece a suceder hay que organizarse y ustedes empezaron ese camino de la organización según me contaron quieres hace... contar un poco varón hace aproximadamente dos meses ¿Sí? em empezamos Va, la directora nos, nos ofreció, nos dio la, la idea de hacer una organización y estuvimos así haciendo reuniones como te dije hace dos meses y viendo del nombre que haciendo, preguntándonos qué, cuál era el conflicto y bueno, estamos viendo cómo conseguir, qué es eso, qué sé yo, viviendas para los chicos que están en la calle, un trabajo digno, cosas de esas. ¿Son difíciles esas reuniones porque organizarse no es fácil? Eh, no. No es fácil. No, no es fácil. O A sea, ver, contame. ¿Se ponen eh, de acuerdo? Ter termina, ter termina el... Eh, El horario escolar, ¿Sí? las 4 de la tarde y nos reunimos todos en el comedor y ahí empezamos la reunión, merendamos todos juntos, nos reímos, es como una gran familia, es una gran familia, mejor dicho. ¿Y qué es esto de buscar la idea de cuál es el conflicto, qué es lo que van a pedir o cómo en eso se ponen de acuerdo fácilmente? Eh, más o menos, pero bueno, hoy... Hace, bueno, nosotros vinimos para acá hoy Y otro grupo de chicos se fue a la legislatura hoy a Hablar con los legisladores sobre la demolición De, bueno, de lo que estábamos hablando del Caina de, Del Lisauro y del Atlético Y, bueno, veremos qué es lo que pasa Vamos a contarle a quienes nos están escuchando Que hay un proyecto de Metrobús Que vieron que es la estrella de la ciudad, el Metrobús Y un proyecto de ensanchamiento de la Avenida Paseo Colón Que en este caso estaría... ...atravesando lo que son un montón de edificios entre ellos... Eh, ...lo que es el Centro Educativo Isabro Arancibia... ...este edificio que tanto costó conseguir... ...y que está bueno y que era la escuela... ...y también está el Caina... ...que es un centro de atención para Correcto. chicos en situación de calle... ...y también está abajo de la autopista lo que es el Atlético... no uh -huh, ...de los eh, desaparecidos... ...bien, de desaparecidos... ...que todavía queda trabajo por hacer, excavaciones por realizar... ...o sea, que, que ese lugar no debería ser tocado... Eh, ¿Y qué respuestas hay frente a eso? ¿Hay ¿Ustedes saben qué, qué les ofrecen? ¿Qué va a pasar? Eh, bueno, yo lo que me enteré fue que a la Universidad Austral sí. ya le llegó la carta de, de desalojo y que ya consiguieron lugar para mudarse. Alcaina también ya le llegó la carta. Y bueno, también para desalojar, que ya consiguieron un lugar nuevo. Y... Vale aclarar que, que los lugares son importantes, los territorios son importantes, Por ejemplo, el Caina lleva muchos años ahí, de boca en boca, como ustedes bien decían, los chicos y las chicas hace muchos años que saben que pueden ir ahí. Si se cambia de lugar, no no es lo mismo estar en cualquier lado. Si los mandaran a la otra punta de la ciudad no sirve, ¿no? No, no sería lo mismo porque ya son, yo iba de, de los 9, 10 años iba al Caina. Uh -huh. Hasta los 17 sigue yendo, sigue ingresando ahí. Después ya no, pero yo sé que el lugar está bueno y hacen actividad que está muy buenas, jugamos a la pelota, hacemos talleres, vemos películas, hacemos de todo y no estaría bueno que los cambien de lugar. Bien, y en el centro de Elisauro Arancío es como un chiste, después de tanta lucha, de tanto recorrido, de tanta promesa por el edificio que tanto costó, tanta organización costó el edificio finalmente de Elisauro, ahora resulta que les dieron un edificio para sacarlos, ¿no?, Pero no, tampoco es que nos saquen, porque el Isauro en la silla ya viene corriendo de varios lados y no da para que nos saquen. La parte de los chicos los quedan más cerca de la, estamos parando Independencia, ponerle y el Isauro está en Cochabamba. Claro. Lo conviene más, algunos son de, de muy lejos que vienen al Isauro, que pueden llegar, gracias a Dios, y no da para que nos saquen del lugar y pongan en otro lado. Es como vas? dijo Macri, es como dijo la profe, a, Ma a Macri le molesta que nosotros estemos ahí como que estorbamos. A Macri me parece que le molestamos todos los que estamos en el corredor Boca Barraca, tirando al sur, le molestamos porque tiene un flor de negocio inmobiliario, me parece. Así que le molestamos los conventillos, le molestamos las escuelas, le si molestamos. Le molestamos que se vaya. Le molestamos. Que se vaya a él. Y va, habría que ver cómo hacemos. Bueno, bueno. Eh, Hay unos spots, vamos a escuchar un poquito Más de las producciones que trajeron los chicos y las chicas de Delisauro y después seguimos charlando La información es la mejor arma Para defender Entonces conocer tu derecho Conocer tu derecho Conocer tu derecho ¿Cómo te fueron, che? Me enteré que te pasó la policía. Y más o menos. Me cagaron a palos. ¿Y por qué fue? No sé. Estaba cuidando autos. Me preguntaron si tenía permiso. Le dije que no. Y me dijeron que no podía estar acá. Me llevaron. ¿Pero vos lo insultaste algo? No. ¿Y te llevaron ¿Por llevar nomás? Me llevaron por llevar. Vos tenés derecho. Conocelo y hacerlos volar. Hablalo. Preguntá. Formate. conoce Vos tenés derecho a que los vale Bien, ahí estábamos como poniendo en el broche, estos spots hablan de la represión y los derechos que los chicos y las chicas tienen. Y de la función que ustedes están cumpliendo, muy importante, que es de comunicación. O sea, comunicarles a otros eh, qué derechos tienen y qué pueden hacer. Y esto de organizarse, ¿no? El martes armaron una acción, estuvieron en la calle. ¿Qué estuvieron haciendo el martes? ¿Un festival? Sí, hicimos un festival... El, lo juntamos con el, el Caina, el Lizauro y el Atlético de San Telmo por el derecho este que nos quieren sacar y, y yo digo que no estaría bueno que nos saquen y tu, fueron banda que, que nos apoyaron fueron unos par de payasos que nos animaron a la fiesta pero oh. no, eso, eso para mí no resulta en nada Porque no, no lo tienen, tienen que sacar nunca y porque eso es, ya es antiguo eso, y eso tiene valores que, que nadie te lo va a devolver. Claro, ese lugar, claro, exactamente. No es reemplazable tan fácilmente. Vos prendiste unas antorchas, me contaron. Sí. ¿Dónde? Contame un poco. Nada, no, yo como alumno fui a abanderado, a, a, a, a pero... Y después fui a, fuimos a aprender una antorcha que quedaban ahí en el... En el, el Atlético. En la, el, atlético. el Atlético. Y, y bueno, y a mí me causó mucho odio porque eso no se es tendría que derribar nunca. Eso es histórico. Eso es para la gente que nunca estuvo, que tiene que conocer todavía. Bien, bien. Bueno, cerrando y, y me parece, de paso, voy a mandarle un saludo a Susana Reyes. Eh, la historia de organización y de lucha y, de, y la memoria, vieron que va pasando de boca en boca me parece que no es casual que sea Susana eh, la directora de la escuela, ella viene de una experiencia de organización, ella trabaja la, me, la memoria, y, y bueno y ahora ustedes siguen organizándose, es como que uno pasa el legado al otro y ustedes son un poco la continuidad de eso está bueno defenderlo, está bueno organizarse así que felicitaciones, siempre es un placer recibirlos, los espero el próximo, la próxima vez que vengan, van a volver, ¿no? vuelven, sí, vuelven obvio, que sí. muchas gracias, <risa> muy bien, los espero la próxima me encantó estar con ustedes, y nos vamos escuchando un poquito de un rap, un rap que trajeron los chicos es el rap de Lisauro, así que así la gente lo puede escuchar. Esta es la calle del dolor donde conviven con amor, traición, donde palpitos del alma juegan en tu corazón por esta maldita droga que el sistema nos inculcó. Esta es la calle del dolor donde conviven con amor, traición, donde palpitos del alma juegan en tu corazón por esta maldita droga que el sistema nos inculcó. Hola, mi nombre es Johnny y acá yo me presento, paro en el exama y mi historia hoy les cuento. Quiero decirle que todo esto no es invento, pibe camina por la calle pero se parecen muertos, donde unos se portan bien y otros se portan mal y otros ya están muertos con esta historia criminal. Pero yo he nacido un fiorito de un barrio humilde, entre pelotas, bicicletas y alto calibre, donde lo malo para nosotros es accesible y la carencia de los ricos para los pobres es invisible. Pero bueno... Estoy creciendo y le doy para adelante. Yo le juro, señorita, que quiero ser estudiante. Quiero ser buen alumno y mejor acompañante. El rap de Elisauro es el mejor cierre de todos. ¿Quién canta? ¿Quién canta? Un compañero de nosotros se llama jo jo Johnny y para en y Está en la calle hace un poco, muy, mucho tiempo y... Nada, y estaría bueno que estuviera acá con nosotros para contarnos la historia de él. Bien, y es alumno de Elisauro, porque sí. Elisauro Arancía es una escuela, ustedes aprenden ahí, eso está buenísimo como propuesta. Eh, bueno, otra vez, muchas gracias. ¿Quieren mandar algún saludo? A alguien que nos esté escuchando. A Susana. Bien. A Marianela, que no está, que no tiene una envidia. <risa> <risa> Entonces no puedo venir. Muchas saludos a todo Luis a Alcaina. A Mónica que se tuvo que ir a buscar a su hijita al jardín. Es verdad que le vamos a nombrar, se fue corriendo porque no llegaba. ¿Gaby? No, le quería dar gracias a ustedes porque le dan la oportunidad a nosotros de venir a la radio a hablar de estos temas que nos interesan y aprender un poco más también. Bueno. Lo que es sobre leyes y esas cosas. Muchas gracias Gabriel. Y, eh, y por un lado mando saludos a Yael porque estuvo bueno que me traiga a presentar la radio y, y muchas gracias. Bien, buenísimo. Me encantó que vengan. Los espero la próxima. Muchas gracias. Y saludos a todo el Centro Educativo gracias. Isauro Arancibia. Gracias a usted, gracias usted. Radiográfica, fm89.3 Noticias.